tarde el Centro Cultural San Ángel fue testigo del encapsulamiento del tiempo a través de la presentación del libro Ni santas ni putas solo mujeres, un proyecto que consiste en un libro fotográfico que documenta 28 años del quehacer feminista en la Ciudad de México. La autora r o m n i Enciso Con la presencia de feministas como s e r g i o Galván, Sara l o b e r a Marta Lamas, Gabriela Serralde, este libro con más de 200 fotografías en blanco y negro recuerda un pasado que hoy se refleja en un presente. Parte de este libro es la exposición itinerante de 31 fotografías en blanco y negro que darán vuelta a la historia feminista del México actual, informó Miriam González de Radio Simac.